Buenas tardes y bienvenidos a este safari que empieza hoy viernes. Hoy viernes 225 25 de mayo de 2012 y este es un safari en el que en el cual vamos a dar caza al sentido común. Vamos a cribillar a las buenas costumbres, a los modales, vamos a acabar a tiro, esto va a acabar malamente. ¿Y quiénes son los miembros de este safari particular de la Corea de Androides? Pues aquí a la derecha tengo a José Que es nuestro elefante particular No por el tamaño ni por el peso Porque la verdad es que el pobre tiene menos chicha que el tobillo una gamba Pero es, la, es el objetivo de todos nuestros disparos está seguro que si se escapa una colleja José el que la recibe Así que José, buenas tardes Buenas tardes Esto, pibe argentino Qué bueno que llegaste <risa> Vale, tenemos un elefante argentino Esto ya lo, lo que nos faltaba Si sí, estaba la llama que llama, pues ahora el elefante argentino <risa> ¿Qué, ¿Qué llama la llama? El elefante argentino Uy, Tenemos tenemos postre gay en la ah, en, en el estudio Pues yo lo quiero con nata <risa> Vale, es que bueno, el estudio tenemos que decir que la semana pasada no hubo programa Bueno, ahora, ahora explicaremos el, lo que pasó Pero bueno, siguiendo con la presentación Tenemos a José, que es nuestro elefante particular el cual me parece, creo que no va a acabar muy bien al final del programa. Luego a la otro a mí, al otro lado tengo al infantito, Pre... a nuestro pequeño freeland. Yo ya soy pro cazando cazando bichos. <risa> sí, tu propio pie y esas cosas. <risa> Tenemos nuestro freelancito, nuestro, es que nuestro a, infante. Acaba de empezar el modo pro y claro, pues, la sensibilidad del ratón que sí. que fallateoso. Geniales también. Vale. Aquí a la izquierda tengo a Mager, que el que se va de puesto y como se aburre de estar pendiente se lleva el porno al puesto. Pues sí, ¿qué pasa? Cada uno echa los tiros como quiere. Vale. Aquí luego detrás de los controles técnicos tenemos a Agustín, que es nuestro rey particular. Seguro que le llena de... Nos llena de orgullo y satisfacción poder estar con vosotros de técnico de soledad. Frumilan, suelta la escopeta el no, hombre que yo llamo mi manejo. Ya se ha pasado el tutorial. <risa> ya jugó el tutorial. Pues nuestro rey porque él que aquí el que dispara. Aquí está claro que si él no dispara nadie dispara. Es el que las le pega todas. Y luego tenemos a esta pequeña florecilla del campo, la hippie. <risa> porque hoy viene floreada, o sea, se no ha caído un mito al suelo porque la, la soltera negra hoy no viene de negro. Viene en que... plan hippie porque llevas una camiseta con perritos y florecitas y perro negro. No, el perro blanco. Tiene el hocico negro, pero eso es porque no se ha lavado principalmente. Es que te he con Photoshop. <risa> vale, Photoshop. Pues eso, tenemos a la pequeña hippie que dice no a las armas, yo toqué rosa, Mary Rose. Saluda, bueno, Por, hola. Hola, está. ¿Y yo quién soy? Pues eso, la cabra de la Legión. <risa> la cabra de que faltaba. Que no sabemos qué pinta la cabra de la legión en un safari Pero bueno, por animales que no quede Yo que soy trulo la cabra que dirige esta cosa llamada la gorila androide Y como decía antes, la semana pasada no hubo no hubo programa Puesto que tuvimos una pequeña emergencia Resulta que Amy Winehouse, el zombie de Amy Winehouse Estaba de rave Se había ido... A ver... Tenemos aquí nuestro nuestro zombie Se había ido de rave a, con, uno, con otros colegas zombies han hecho su fiestecilla y tal Y lo típico, había acabado las fiestas y dicen ¿Dónde vamos? tal ¿Dónde nos apalancamos de Aster? Y Amy dijo, en la radio hay sitio Por lo cual se vinieron todos aquí No, no, no pidas disculpas Si no te vamos a perdonar no, no, ¿Tú no, te no, crees no. que me dejado esto? Que no, que la calle <risa> Entonces resulta eso Que cuando llegamos el, eh, la semana pasada Aquí tenemos una infección zombie Tuvimos que llamar un grupo de stars Que vinieron de Raccoon City y todas las cosas no la han limpiado, pero aún así ha quedado la cosa mal porque ahora mismo se acaba de isla. Sí, está está limpiando todavía sí. las paredes, no sé. Sí. <risa> está pegajosa, está pegajosilla. Da cosiquitas aquí. Eh. Da, da cosiquitas. O sea. yeah. Ay, tiene no medio de cuenta bien hasta las mitas y una hasta también. Se acaba de caer. <risa> ¿Ves? ¿Ha caído? ¿Ha caído? Si es que se nota que ha caído Si es que no, si es que no eres spider cerdo, criatura ¿Dónde vas con la pará para arriba? <risa> no, sujeta a la mage Si no eres capaz de controlar tu zombie, no los traiga aquí oh, Pero si a mí me invitaron dice El zombie es tuyo y lo controlas tú Si me invitaron, vente a la guarida Ya está todos muertos, macho <risa> <risa> Vale Pues eso, que eso, tuvimos problemas Y ahora parece que tanto zombie ha dejado Aquí por post postres post gay De esos de nata Mm, con nata mm. Ahí está Y se ha ido la luz de dentro de la cabina Así que La radio no apaga la luz Agustín la está radio en no las tinieblas la <ríe> No La burbuja de la pecera Se va a quedar sin respiración Malamente ¿puedo? Dejadlo, dejadlo Que si no le llega la sangre al cerebro No pega colla <ríe> No le llega al cerebro ¿Lo va a celebrar? ¿Bien lo va a celebrar? O sea, Celebrará mucho Será el oxígeno Porque la sangre llega A yo no haya luz <ríe> Igualmente Ay, pues lo he dicho, hoy viernes 25 de mayo de 2012, un día un tanto especial por lo que vamos a decir ahora, dentro de las noticias, que empieza la Guardia del Androide. Como he dicho, 25 de mayo, es decir, O, die... oh, vamos a ver. Si aquí José ya empieza a hacer la rima fácil, apague vámonos. Yo aquí ya no, no tenemos la casa. ¿Qué que ha pasado? Se está meando en tu tiesto. Os pega un blinco. Se está meando en tu tiesto. Esto, o sea, esto es tu terreno ¿Mm? o sea, tú tú mm, mm, mm. No estoy nada Que te hagas vuelo por, por tu leigo pues. <risa> No, déjalo, déjalo, déjalo Oh, qué malote Pero, pues, José ¿Tú qué pasa? ¿Te crees Tony Montana no llega a Pitbull? ¿Eh? ¿Eh? <risa> ¿Que te crees Tony Montana Y no llega a Pitbull? No, gana Montana no, por Dios no. <risa> <risa> no, no, no Trae el agua bendita que, son, que esto, se quede a morir Hannah Montana Scarface <risa> Eh, José, cállate ¿Eh? ¿Pero si Hanna Montana sí. no era un cibor? ¿Eh? Según padres de familia, sí, Hanna Montana es un robot No sé, yo creo que cambia de color cuando le viene la regla ¿Un cabaleón? No ¿Yo qué de hacer pino cuando le viene la regla o qué? ¿Qué? No lo sé, habla poco, pero mira ¿Qué es eso? Ah, Pitbull el que no sigue el consejo no llega, viejo Dale, <risa> Dale. Bueno, mmm, a lo que yo iba 25 de mayo, sin rima Hoy es el día del orgullo friki eh, ¡Qué orgullosos estamos! Ah. Uh. Esperamos bueno, un, ¿no? un día, no anda un día anda un día De vida ¿no? es que Entonces hoy no tenemos que ir a trabajar ni a la Claro, escuela, tenemos ni que celebrar ya sabéis, poneros vuestros disfraces chungos Salir a la calle, hacer cosplay y, y jugar y todas esas cosas Seguro que no están del pueblo ¡Hostia, se encendió, ¿Qué, qué, qué se coño? encendió la luz! Se ha encendido uh. la luz otra vez es yo... que este era un portugués sin nada. <risa> yo, yo con esto de sobresalto no puedo trabajar. ¿eh? Bajo ese precio de que está la luva para que se encienda, yo no puedo, yo no rindo. A veces que va a haber por ahí una manilla de algún zombi o algo está ahí... Yo qué sé. Eso... Yo sé, tío, pero yo ya me estoy acojonando, me estoy descojonando, no, acojonando. Tenemos que llamar a Friker ahora después, preguntarle. O sea, déjalo después la noticia, le pegamos un toque a Friker a ver qué nos cuenta. Pues lo dicho, día del orgullo Friki y... ¿Por qué hoy, 25 de mayo... Pues porque, porque <risa> seguro que un frica echa la comunión. <risa> no. Hace 35 años un señor llamado George Lucas es en una peli llamada Star Wars. Hoy hace 35 ¿Qué años. ¿Qué película esa? La Guerra a la Galaxia. No, yo no, yo no la he visto. No sé. Seguro que de la antena entra los sábados por la tarde. Sí. Hoy, la... Hoy echan la... Perdón. Eh, eso. Hoy echan en Neo eh, a las 10 la Guerra Clon, la película, y, a... y cuando termine la Venganza de los hijos. Sí. Mm, guay, van a hacer el maratón honrando el día Eh, ¿podemos mm, aprendernos la canción de la marcha imperial con el Moj? Mm, sí mm, Eh, hoy no toca Juego de Tronos, sí, vale, hay que ser friki, pero hoy no toca Juego de Tronos Esa canción sí la toqué con el Moj Sí Por cierto, qué penoso sí. Pues macho, pero eh, la toqué, ¿sí o no? Sí Sí, sí, sí, las la tocaste Sí, por si alguien no lo sabe, eh, antes de ayer, eh, Google Honró al el nacimiento de Robert Mogg, creador del si de uno de los primeros sintetizadores Y convirtió, o sea, como Doodle, el típico logo de eso, nos puso un sintetizador casero para poder jugar sí, Yo tenía que estudiar y echar toda la tarde ahí Sí, tarde perdida, yo el momento que lo vi decir adiós a tu tarde Sí, yo no parezca que saquéis la del Tetris <risa> Sí, y luego tocaste la de Juego de Tronos sí. Yo hice mi aportación, toqué la cabra mm, Malamente, pero oye, mm, Closinog <risa> me ves closing estado cerca pues volviendo eso a las fricadas que hoy se cumplen 35 años del estreno de Star Wars típica película de sábado por la tarde de Antena 3 basada en hechos reales por supuesto en una galaxia muy muy muy lejana basada en hechos reales Pues, día del orgullo friki, sentiros orgullosos y felices, vosotros que sois friki, no os escondáis Oye, ¿tenemos Bueno, sí, si José, que se esconda porque con esa cara Tenemos que hacer una cabalgata o algo así Estaría bien, ¿eh? igual que el orgullo gay podemos hacer <risa> José, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? aquí <risa> Está raro el... <risa> Seguro que quiere ir a lluvia estrella <risa> sí. Está cantando No, eso que yo Vamos a ver, vamos a ver, por el amor de Dios Vamos a ver, vamos a ver que te van a llegar los de estos tres <risa> Los de estos tres Y te van a pegar una sumantapalo ¿Por qué? Que si te yo va yo no a quedar frito Si yo no he hecho nada Soy inocente Me he perdido Yo también Yo pensaba que estaba la ración ¿Por qué, pero fue, me he qué fue antes? La espada láser de Hothuga. No, Star Trek o la guerra de la galaxia, Star Trek, hombre. Tres. Entonces, después de la guerra de la galaxia, era de friki, anda ya, Jack of a todo Vale, pero os han cogido un día diez, vale, pues aquí lo han visto estas tres Star Trek. Estas tres o estas cuatro. ¿Sí? Y esa gran escena de la batalla contra el lagarto. <risa> ¿La peor escena de acción de la historia, posiblemente, sí. ¿O, o confirmado ya así como...? Yo creo que está confirmado. Bueno, la de Bollywood del tercio, este. También, la sale? del caballo, el caballo. y sí, la del caballo que se tumba y derrapa. <ríe> Esa tampoco es mala, todo hay que decirlo. Pero es que José piensa que el legado de cultura ha sido hace así. El saludo vulcaniano. Poder pero... ¿eh? jugar a piedra, papel, tijera, la carta Spock. Claro, pero a tal vale. que ha dejado, pues, para las láser, que creas que, que no pues son vale. más bolanas. Vale. Una vale, aplicación para el móvil. Ah, claro. Así. Bueno, pasamos a otra noticia Y es que vamos a hablar de algo serio Por ejemplo, del premio Príncipe de Asturias ¿Eh? ¿Eh? Agustín, ¿pueda? que tiene un micro Puedes hablar, no tienes que gritar a nosotros ¿pueda? Hombre, eh, llevamos ya Un par de semanas coincidiendo en las noticias Sí Me alegro pues, ala, Dale a tú, que la das muy bien <risa> Hombre, yo te la voy a dar a grandes rasgos tú Venga. Yo doy el sí. título Es que le han dado el Príncipe de Asturias nada más y nada menos el señor que creó Super Mario. Shigeru Miyamoto. Y le han dado el príncipe de Asturias. De las comunicaciones y de humanidades 2012. Es decir, para que digan que los videojuegos no se van a ganar ni un premio ni nada de eso. Dentro de nada el Nobel. Eh, per... Hombre, yo el Nobel se lo daría a Cliffy B. Que para que no sepa es el jefe de Epic Games, creador de Gears of War, entre otras cosas. Inventor de la testosterona en el videojuego y la violencia gratuita porque sí. Además, no sé si conocéis, pero Cliffy B, Cliff Bicinski, o sea, se le conoce como Cliffy B, pero es un, un personaje. O sea, el un nota... Es el macho. Es duke nuke, hecho programador de videojuegos. Es el único que tiene barba en los estudios. <risa> sí. más o menos. Es eh, que yo he pensado que sería si hay unos premios príncipe de Asturias, pues yo también puedo unos premios, así yo pertenezco a la realeza. <risa> Infante de Asturias, vale, pues la semana... Un día de estos... Queda un frico fricopié con un agujero en el centro. <risa> Dorado, cubierto. O sea, no... en en cobre, o sea, no va a ser en cobre, en plan... El cobre ya lo buscaremos sí, nosotros en algún sitio. ¡Ay, los primos! ¡Con plástico! plástico. Eso te ¿Sí? uno primo. El cobre nace aquí los, al lado de las carreteras, en todo sitio nace el cobre, todo silvestre. Pues bueno, como hemos dicho, el creador de Mario Bros, Zelda, Donkey Kong, entre otros títulos, se ha llevado el premio no solo por eso, sino también por... Mmm, por crear otras formas de juego, no solo los videojuegos, sino la creación de la Wii. El teto. Sí, te la ganó. No, antes vale, había delinquido de que sabía mi viejo José en mi terreno y yo ahora pues me revelo. Pero, a ver, que estamos antes, hablando de algo serio. No, es que me creció la oreja. ¡Ah! Primera colleja a la tarde y no sabía que era José, raro. Todo raro. Y de paso nos roba la chuchería. O sea, si lo de la colleja Ah, eh, a Mag mí a mí me dan igual, se han llevado tus cortezas <risa> Mague, deberías saber que lo de la colleja es una simple excusa para salir robando las chucherías Eso sí, eh, es evidente Pues volviendo al tema, dicen que el premio ha sido no solo por la creación de videojuegos Que promueven la creatividad y, y reusan la violencia Este es reloj se llama <risa> bukake Es bueno pero que collejón <risa> la que acaba de soltar va. es que me he acordado bueno pues eso que volviendo al, al tema señor super el señor Miyamoto creador de Super Mario se lleva el, el premio además por la revolución que ha supuesto Wii o juegos o sea, también la Nintendo DS los juegos sociales, la casualización juegos como Brain Training o Wii Fit que ya te incitan a hacer deporte por, o sea, por su aporte al, al mundo de los videojuegos y como premio te compren un pastel Sí, pues sería una idea. Eh, más noticias. Yo creo que ya le hemos dedicado suficientemente tiempo. Vamos a hablar de Diablo 3. ¡Oh! oh sí. sí. Y es que Diablo 3 está partiéndolo, pero de mala manera. Y hay que decir... Existe, creo que ha salido ya, ¿no? Sí, ha <risa> el día 15. Hace hace 10 días que ya dijimos que qué hacía y escuchándonos si estaba ya Diablo 3 en la calle. Pues el caso... Es que el juego de PC que más rápido está vendiendo en la historia Solamente alcanzó En el primer día, la primera de 3 millones y medio de copias Casi nada no para cuerpo Casi nada no para el cuerpo A Eso 60 euros por cabeza Es una pasta, es un, es un dinérico paña Para meterlo luego ahí en Bankia <risa> Es un dinérico apaño Pues lo he dicho, ha vendido 3 millones y medio de copias Sin contar el millón de copias que regalaron por A la gente que había hecho el pase anual de World of Warcraft Esa gente se consigue una copia de, de Diablo Y es que el caso que después de la primera semana de compra Había subido la cosa a 6,3 millones O sea, la gente que Que no se atreve a comprar el primer día Se espera el segundo, el tercero Ha subido en total a los 6,3 millones 6 por 6, 36 36 millones, quitando uno 35 millones del euro ah, Así a, a bote pronto eh, ojo. Yo con un 6% me conformo <ríe> Sí, ¿verdad? Oye, no, que a mí con que, me, con que me regalen Diablo 3 Yo ya soy feliz <ríe> yo ya... No, siempre hay que pedéis por lo harto <ríe> Para que sobre luego ya habrá tiempo de bajar Y a pesar de que Diablo 3 ha tenido ciertas inconvenientes Porque los servidores han estado chungos los primeros días la o sea, cuando se lanzó Diablo Los servidores caían, la gente no podía loguearse mmm, Han hackeado cuentas Que luego al fin y al cabo son las cuentas simples O sea, no ha habido un hackeo masivo Ni mucho más, porque Blizzard ha utilizado el sistema De autentificador, una aplicación Android O sea, que es crear un personaje por ahí de, de Se me ¡Ah! ¿De qué? Churnorri Te has creado Churnorri <risa> Vale. Eh, estaría curioso. Sí, pero bueno, Churnorri no para hacértelo en el Obiblium. O sea, Churnorri es de Obiblium, sí. en Skyrim y todas esas cosas. Hombre, yo Churnorri lo metería en el Diablo, pero cuando te has pasado el difícil, ultra difícil, lo metería para nivel asiático. Sí, nivel de... <ríe> asiático. Ya has matado a Diablo, a Val, a todo lo demás, y aparece Churnorri, como ya el sí. Diablo definitivo de... del Copun. Pues vale. Y voy a comentar una noticia derivada de Diablo. Hablando de Churnorri, se ha ido la luz. Esto, ya te digo, yo estoy aquí en un sin vivir con las luces Esto, ¿me puedo salir afuera? tiene miedo? Sí Ahora llamamos a Friker a vez que nos cuenta Venga, déjame a mí en los mandos no, no, que seguro que le pegue un tiro <risa> Joder sí. Si es que se ve venir Pues bueno, volviendo La tienda francesa Absolut ¿Absolut? Sí, no tiene nada que ver con el vodka, le falta Ofa. la T Y es que esta gente ha lanzado una campaña publicitaria sin precedentes Y es que regalan un consolador a todas aquellas mujeres... ...abandonadas por sus maridos por culpa de Diablo 3. <risa> <risa> <risa> <risa> dilo, dilo, Maggersi. <risa> <Yo>. <risa> o sea, genio del marketing. Sí, sí, esto... <risa> esto es genial. Se forran. Se forran. se forran. se forran. No, a ver, no se forran porque al fin y al cabo es un regalo. Y resulta que esta gente dice que aquel o aquella... ...porque supongo que habrá después todo... Que se haga una foto en Facebook sujetando una caja de Diablo 3 y diga que su pareja lo tiene abandonado por Diablo, ellos le regalan un consolador. ¿Y eso dónde? <risa> la tenemos en una tienda francesa llamada Absolute. Absolute. Y entonces... Eh... ¿Y si la mandamos a John Kino a una vagina en lata? ¿Y si la <risa> mandamos a John Kino a una vagina en lata? Podemos intentarlo. Y la frase promocional es El hombre era en busca de joyas mágicas, hechiceros, guantes para conseguir puntos de experiencia en lugar de decidirse a la investigación de tu punto G y ganar experiencia sexual. Sí, esa se, es la frase promocional. la gloria. Pues bueno, todavía estaría a tiempo porque la oferta es hasta el 28 de mayo es decir, hasta el martes todavía podéis hacer una foto con la carátula de Diablo 3 y mi pareja me ha abandonado, mándame mi consolador. Tengo la mano empezada. Vale, pues... Se te ha agantado, O una fuerza misteriosa le oprime el cuello. Oh, chun, chun, chun. Te estás ahogando o algo te oprime el cuello. Os va a oprimir vuestro cuello, pero desde atrás, <risa> y de forma seca y directa. Lo vas a sentir en el pecho ¿Tú qué sentir el pecho? Ya, ya, verá, ya, verá, ya, verá. ya verá Pues... Publicidad hardcore <risa> mm, Mejor no digo nada Yo La puntilla es la dibujaría en joystick <risa> Sería... La verdad es que... Es, es que no se me ocurre nada que comentar Al respecto, o sea, se podría decir muchas cosas Y... Pff, no... Bueno, ahora es el momento que si alguien tiene una noticia, que hable ahora, ah, que sí, Ángel yo, creo que te, veo, te veía con ganas antes Tengo unas cuantas, en verdad, Venga, hoy dispara. he traído noticia Bueno, la primera de allá, o sea, ya que venimos diciendo noticias serias, pues esta es una noticia seria, trascendente e importante para la sociedad mm. Ah, <risa> que ¿Qué sería importante, yo me voy <risa> bueno eh, Pero he leído por aquí que habla de porno, vuelve, vuelve vale, no, no, O sea, no, es seria, no, pero no, habla no. de porno Bueno, eh, bueno, pues ya está, si te queréis, ya está, es que... Sí, en verdad va para las cortezas, pero no sabe que alguien nos la ha devuelto Sí. Es que decir que no hablo y cuando hablo os vais. Joder. Dila, dila, dila, tú no te asustes bueno, tú dila. Bueno, por el caso, tengo varias, pero bueno. O sea, una de ellas dice, un psicólogo de Stanford señala que el porno y los videojuegos han dañado a la juventud americana. ¡Mentira! Bueno, pues el caso es que este hombre que se llama Philip Zimbardo... A, a, a, a, a, a mí por gritarme, ¿no? Zimbardo. O sea, es Zimbardo, de verdad que no... Zimburrio. No, no inventamos. Se Zimbardo. Más no. Eh, tío, si ha dicho una... Ha cogido la palabra Libby, tío, en verdad. Bueno, por pues el caso es que según este hombre... O sea, este hombre establece una clase de adicto a la excitación que... Y él no Vamos, que vive citado las 24 horas del día No escucha nada Coño, lo que José, ha dicho tú? No escucha nada lo que ha dicho Pero cualquier noticia que hable mal del porno es falsa Descartada científicamente Siempre siempre siempre Bueno, ¿de qué iba la cosa? Bueno. Sin bardo Sin bardo ¿Ese que es el, el, el actor porno primo de Calamardo? <risa> Seguro que se lleva bien con Torbe <risa> Con ese nombre Bueno, en palabras textuales de este hombre eh, Hay un uso exacerbado de videojuego y porno Sobre todo en un aislamiento social Que no está equilibrado con otras actividades como ejercicio, socialización Cara a cara con persona o tiempo individual con algún tipo de mentor masculino <risa> ¿Mentor masculino sin Zimbardo? ¿Por qué no puede ser una mentora femenina? No sé, es muy rara esta noticia, en verdad. Sí, es, es rara de ¿Qué? cojones. Nos llama. ¿Alguien nos llama? Es, tengo miedo. Agus pone cara de gusto. Eso no puede ser bueno. No sé. Señoras, señores, tenemos llamadas. Oh, oh. Llamada en directo. La oh. pizza es para aquí. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. O sea, hola, buenas hola, hola. Hola, buenas hola Buenas tardes Habla con Calamardo Me wow. parece una falta de respeto Que hablen así de este señor De mi persona Una ah. colleja para José <risa> <risa> Vale, una colleja para José Lo bueno es que José no tiene los cascos puestos Y vive en su ignorancia No, no, no, no, acaba... no, no, no, no si me he enterado Pero quien sea me cago en sus muertos <risa> <risa> Otra, otra colleja por insultar a mis muertos, por favor <risa> Vale, de acuerdo Ahí está. Con mermelada, ¿eh? Con eh esa, esa familia, esa dinastía Marga, que ha caído Margarina, a, esa, margarina. Esa, fam, esa dinastía de calamares que ha caído A la romana, a la plancha Al <risa> ajillo O sea, se merecen un respeto, José, te has portado muy mal ¿Y eh, los bocadillos de Madrid también? Sí, también ah, vale. ¿Sabes cuánto abuelo ha perdido esta criatura en un bocadillo? Pues vale, muchas bueno, gracias. pues querido oyente, muchas gracias Gracias, Calamardo gracias. ¿Eh, Calamardo? Calamardo Pero sí? si tú vives en el fondo del mar ¿Sos lesbiano ¿Cómo hablas tú español? ¿Eh? Porque yo sé balleno Pero Calamardo, no sé Bueno, querido oyente, no se preocupe Procedo a collejearlo Las dos veces suya y la una mía Vale. Gracias, gracias, muchas gracias. Estaré sinamente agradecido. Por favor, una eh, fotografía. ¿Me habías dicho? Una fotografía man man del Beti. ¡Qué pierda! Viva el Betimán que pierda. Vale, una fotografía. Pero en eh, foto 20, o sea, fotografía sacando Todo resurtón ¿no? ahí o sea. Agustín tiene que sacar un morrito mientras le pega, <risa> ¿eh? Sí, sí. Espérate, espérate, espérate, espérate. Esto no es demasiado ya, Greg Kelly, por el amor de, <risa> <risa> por el amor de Dios. ¿Cómo crees que el hipo te que? No qué estamos Grace en Mónaco, porque Monaco. se me ha venido oh, no. Bueno. estaba yo estaba pensando en Lucía de la Piedra, el viaje a Mónaco. Yo sea, decía bueno, yo que antes he notado un porrazo en la iba, mesa a lo que bueno, yo iba. Vamos, querido oyente, muchas que gracias. no si tú no sabes hablar, voy a matar a voy a matar a José. Ah. Gracias, gracias de mi parte, gracias. Eh, gracias no, que gracias. <risa> que gracias. Gracias eras tú. Bueno, eh quiero recordar a la audiencia que pueden llamar al al 958732522. Bueno, pues normalmente para Pera, saludar foto foto foto un Espérate, espérate, no, un momento, una. Y la siguiente tiene que ser con morritos rechulones. Espérate. Entonces, modo twitch. Mira mi cámara, no, chao, foto video. muy buenas. Sí, pues mejor que la mía que da una patata cámara. A ver, que va, que va. <risa> <risa> Morrita rechulona y todo gratuita. lo que tiene. Vale, vale. Ya ahí ya está las tres cojejas. A petición de Calamardo. Un saludo para fondo de bikini Es la primera vez que hablo con un personaje de dibujo animado <risa> sí. eh, Haz no un solo de clarinete Te, te sientes bien o sea, sí. con un... Nunca Señor... hablo con Pocoyo <risa> Yo no ¿Y tú? Yo sí ¿Ah sí? ¿Cómo? Que yo debía jurar que este tío no era Calamardo Que no era Calamardo Que Calamardo no sabe hablar como que no? Yo veo los dibujos y Calamardo habla claramente ¿Cómo, cómo le pide la hamburgasa luego? Porque está... Si fuese Gary me está lo diría Está poseído vale un caracol que no sabe hablar. Maulla, Maulla tiene su ¿sabla? gracia. <risa> vale, no sé así que hemos quedado que Rosa habla con poco yo, por favor, explícame eso, que ¿Y Me contesta y todo. Una llamada. ¿Otra? otra. Tenemos otra llamada, esto empieza a ser preocupante. Esto qué es? Esto qué es? Qué es? No esto qué es? Que puchis, Estamos empezando a ser fimosos. <risa> ¿Sí, somos fimosos. Dios, somos fimosos, qué co. No soy fimosa. Espero que no, espero que no. Qué Éres coñocía. <risa> Firmos raro, no, más bien coñocía. ¿Quién es quién? Creo que tenemos otra llamada, ¿eh? Augustín? Sí, entra. Hola, buenas tardes, tenemos otra llamada. Sí, dígame. Hola, buenas tardes, buenas... buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eh, soy el hombre del pasado. El hombre del pasado. Ah, tú eres el que compraba la hamburguesa y te manda a ti mismo un mensaje. Vos pues tan caduca. Ah, sí, bueno, no, había que no que a la falla come. Eso ya sagrea. Que no que ah, vale, sí, el Mario de la legia. Ah, vale, si el Mario de la legia ya está, poliégiate. Que es eso, yo me escribo todavía por carta. qué? ¿Que cart la... cart Ah, no, aquí no echamos las cartas. <risa> <risa> se ha equivocado no. de teléfono. <risa> no. Eso es la cesta. Por las noches. Sí, por ahí la Lola. No, no, no hay ninguna pescadora. Pescadora aquí no. Muchas redes sí, eh, no. pero pescadoras Podemos no? probar y adivinar el futuro escribiendo el aire, Como la tía está chula. Yo solamente quiero no sé. agradecer a, a ese no sé, canal de extensión no que, que ha devuelto la ilusión. A esos crentañeros que todos los días nos estábamos delante del televisor a ver esa gran serie campeón. Toma ya, eso... Eh, íbamos a comentar las noticias, o sea, no, nuestro audiente no la ha... No la ha pisado, esa o sea, ya estaba... ha sido un hito histórico, quien no ha probado alguna vez la catapulta en Granada y ha catapultado hacia el suelo de Bruce. No Se lo hemos hecho todo en el patio del colegio. Lo he combinado y al día siguiente aparece con una escayola. O sea, eso ha sido Además, siempre Yo le quiero Habla, Habla, Yo le joder. quiero hacer una pregunta, yo le hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es su ídolo de campeones? Mi ídolo siempre fue Bruce. <ríe> el el eterno segundón. Eso, siempre, no. siempre, Bruce, Bruce Sí, sí, sí Bruce, Bruce No, a ver término, dígame, dígame, Nosotros, tanto Cristiano Ronaldo Como yo siempre hemos ¿Eh? sido Marlende claro, Cristiano Ronaldo Se ha fijado en Marlende Y mira el que se ha convertido Nunca un gitano sí, sí, había jugado todavía al fútbol Esto, Yo era más de la catapulta infernal de los gemelos Terry, Terry. Los gemelos Yo te iba a decir los catapulta infernal Pero porque se, se soñaba el otro la espalda Ya te digo, eso tendría Desde que hacer En medio campo hasta la sí, porquería sí, Yo me acuerdo todavía el pisotón en mis partas genitales Al intentar hacer la catapulta infernal Y meter la pierna de, de que iba a ser catapultado Justamente en mi zona testicular sí. ah. <risa> Esa sí, técnica, esa Oye, técnica nada más que era, la hacen los campeones Yo creo que era tiro con efecto Sí, sí, sí. Eh, o sea, empezaba siendo la catapulta infernal y acaba siendo el eunuco infernal Yo era más de Benji, porque más, es un tío que juega con gola Pero no cuadra, entonces ¿por qué tienes la voz grave? ¿No tendrías que ser un castrati? Esto, no llegaron a amputarlo no, o sea, Pero eso tiene que estar espachurrado ¿A Es que un, una bolsa de hielo hace mucho, ¿eh? Se arreglan muchas cosas Oye, bueno, pues nada, oye, que tengo el contacto de Sella, por fin lo he conseguido ¿De quién? No, ella ha estado llamando y por lo visto se enseña que va a llamar dentro de unos minutos, dice Ah, o esa sí ¿Ha llamado a Sella? No, sí, sí Nos va, no va a echar unos se meteoros la jugando, Se la está jugando con un tal Aves ¿Aves? Ay, qué sí. guapo Vale está, está... Bueno, necesita, necesita algunos consejillos y vale. va a llamar dentro de un rato Sella que está aparcando el Pegaso a la puerta Así está, así está Bueno, quiere así dedicar está. alguna ahí, bueno, está, está con el pegamento ese, ¿cómo se llamaba? <risa> pegamento, ¿Pegamento? No, el ah. medio, no, el fénix, no No, está el fénix O la pila, no era la fila, el fénix Abre tú que está más cerca, ¿no? Pues no. Ah, el cisne también el eh. Bueno, oh, por último, ¿quiere yo, ¿Quiere dedicar alguna colleja? Yo antes de que pida alguna colleja, yo le quiero dar un consejo Que sea el hombre sí. del pasado Que hamburguesas caducadas, no, no comas, por favor <risa> Ay, que eso sí te bueno, mal para el estómago. Yo, yo a este este respondón, a este respondón quiero darle una colleja ¿eh? <risa> Colleja para José. Sus yo deseos que... son órdenes para mí. Pues muchas gracias por la llamada, caballero. Eh, Correde, ya que nos de algo. ¿Dónde dónde vive? Pregúntale dónde vive. <risa> en espérate, el pasado, ¿ya ha dicho en el pasado? Espérate. Vive en el pasado. Espérate. El pasado, no me si lo de, no de, de ahora. Voy, que estoy... oye, que me voy, que, me que estoy a punto de Sanseño. entrar, que el vale. estreno de Star Wars. Me voy. Venga, hasta luego Pues tú, mira, tú llega al pasado La segunda a la izquierda Al lado de la cortina marrón Ya, ya, ya, ¿dónde está la salida? No te subas para ahí para arriba que llega Matién Vale, así que procedamos a la colleja Petición de la audiencia y ¡Zasca! esa que rasca! Viene del pasado Pero esa la va a tener presente un buen rato en el futuro que Esta la tengo presente Vamos, pero presentísima Espero que este señor ya sea eh, anciano para vale. atropellarlo por la calle Ángel, después de hablar de sexo y tal ¿Tiene alguna otra noticia? O... Sí, una que en realidad es para indignarse Sí, a ver O sea, porque el titular es Sony patenta un sistema de anuncios publicitarios que interrumpe la partida O sea, así como sea. Lo, Eso no es una noticia, es una putada en toda ya, regla Ya lo que faltaba, que estás jugando Y te metan anuncios de una compresa con ala se está jugando al prototype Y pega el pelo ¿Eso qué? Por el amor de Dios Entonces, en Grand CF Auto 4, en vez de disparar a las palomas, tenemos que disparar a compresas con alas. Oh. Un, ¿Una alternativa? No sé, no, no me gusta a mí, ¿eh? Pues mira... No sé. Es lo mismo, ¿no? Al sí. fin y al cabo, son cosas sucias que vuelan. Yo me imagino... está jugando a... Vale, hoy estoy olvidadizo, esto es del parkour que lleva la china eh, eh, mirror sale sí, mi cuando estáis, ah, sarta, ¿para qué? Ah, y de repente se apaga todo, ¿a qué huelen las nubes? <risa> ¿te sientes segura? <risa> bueno, bueno se o sea, el, el sistema de este sistema pues, funcionaría así un jugador que está echándose unas partidas tranquilamente o sea no, no no online, sino no. sin eh. playa eh, pues de repente se, la, la pantalla se pone gris, se pausa Y hay un aviso de que se va a mostrar anuncio. Y se muestra anuncio vale. y sigue con la partida. Eso yo sé por qué lo han hecho. Es una mera excusa por, de los que se quejan que las campañas del Call of Duty duran poco. Sí. <risa> Entonces, claro que no. eso lo ha hecho Activision. Dice, ¿cómo? Que os que, quejáis, vaya a tener 20 horas de campaña de Call of Duty. En el próximo Call of Duty, que sale en noviembre, evidentemente, porque si no... Vais a tener 20 horas de campaña, de las cuales 19 van a ser publicidad. No, también. Y los otros 50 minutos va a ser una cinemática. <risa> y en esos 10 minutos que quedan Si o sí te dejamos pegar dos tiros. Pues sí, también eso. Sí, eso, que tampoco lo aseguramos. Para lo que se está pasando que caer Metarjial 4 pues en en, en los vídeos, o sea, como son cortos, como son cortos, pues tampoco pausa, va un cuarto baño. ¿no? A mí lo de las luces ya me está cojonando, ¿eh? yo, yo estoy preocupado por eso. Bueno, no, bueno, no, no es por nada, una, que llevamos 40 minutos de programa, ¿eh? Y solo hemos dado las noticias. Yo no, no bueno. Esto no. se nos va, así que, José, te quedas sin sección, castigado <risa> Me imagino también jugando a The Space, y en esto que te acorralan no. Todos los monstruos y, y todo esto No, una barrilla de vida, no, no, todo gris Me siento seguro no. <risa> Eso puede, mira, esto es lo que va a lograr Creo yo, es aumentar El número de lanzamiento de consola Por la ventana, <risa> sí, seguro <risa> Pero que sería, lo que sí sería Yo ya sí, me buscando la... una respa para estar debajo pendiente lo que sí sería la caña... Que me hace una colección. Es que cuando estás jugando a Shane Rowe y te toca una misión de esta de pasar marihuana un sitio a otro, salte el anuncio gratuito. <risa> sería lo suyo. Vale, ahí te he una vale. risa. Vale, ¿alguien tiene alguna noticia más? Sí, yo. <risa> Hoy estoy ahí. Ángel, te ha dado por hacer los deberes. ¿Cómo se te cae hasta el exámenes, cabrón? <risa> ¿Qué manera de perder el tiempo, por favor? Desde que un noble como trabaja. <risa> no parece Borbón, es ¿eh? la vergüenza de la familia. Bueno, por caso es que una noticia corta se hagan más reivindicación que noticia O sea, el caso es que ya eh, ayer o sea, sí, se cumplieron seis años desde que salió The Half-Life 2 Episodio 3. Y sí. aún seguimos a la espera. Sí. Sí, eh, sí. A ver. O sea, yo sé que como... Tú, el... tú es que eres muy joven, pero te recuerdo que acaba de salir Diablo 2 después de 12 años esperando. Vale, o sea, vale. solo vamos por la mitad. Y antes Estar de eso estaba... Creando, antes o sea, de eso estaba Nukem, Nukem. Vale, Diablo 3 ha tardado 12 años. StarCraft también ha tardado otros 12 o 13 años, así que Alma de Cántaros ya ese no es nada. No, pero es que lo peor de StarCraft es que solo han sacado la versión de los Marines. Faltan las de las otras dos razas. Hombre, por pues las otras tienes que pagarla evidentemente. Bueno, mmm, pasamos de sección. José, tú de que tienes que hablar. No sé si si es realmente importante. Eh... Quiero que salga ya el episodio 3. ¡Ah! Eh... De qué? A mí se me olvida ya. ¿De qué vas a hablar, no? Llamamos al frique Llama, Vamos a llamar al frique, pero eso después de la canción Así que, Agustín, que te, a ti que te toca la coplilla Mete algo Música, refiero y, Uy, llamada. malo, malo Hostia, una llamada. Pues coge la después de... Una llamada, otra vez segurillo. Estamos, espérate Logro, otra llamada <risa> No, la semana pasada tuvimos tres, ya por... Bueno, pues Ángela, tres noticias por... <risa> <risa> <risa> Logro. Ángel hace el trabajo, hace los deberes. Eh, bueno, pues como han escuchado porque me he dejado el micro abierto, tenemos nueva llamada y la meto en antena. José, ponte Uy, los cascos. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, José, soy Sella. Uy, que ¿Sella? nos llamas ella. Hello. Ya parqué he el pegaso, Estoy ya parqué. que no te veo. <risa> No siento, no siento las piernas No siente las... Ay, qué lástima, claro Se le ha ido la luz del todo Si es que enfrentaste a tantas cosas Un <ríe> exorcista eh, Un exorcista Ah, no Iki, Iki Matécalo Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Iki, Nadie yoga. quiere luchar Nadie quiere luchar, Nadie ¿Nadie? Quiere luchar. <ríe> Que mm, no bueno, ¿por lo qué, usar, que ¿por me qué me los caballeros ya? zodíacos se han declarado en huelga? ¿O qué les pasa a los caballeros del zodiaco no es no que le he hecho un daño la pega? Y que está en huelga de hambre ¿Qué, ¿Qué huelga de hambre? Sí ¿Por qué? No lo sé todavía Quieren que le quiten el tinte verde ¿El que le quiten el qué? El tinte verde de la cabeza ah. ¿Eh? ¿A quién pues... le van a quitar el tinte verde? Mira, pues eso es fácil. Se hace una manifestación, te indigna, hace una de la Puerta del Sol ya lo mejor. ¿Y pasan de ti como come amapola? ¿Recibes palos como panes? Sí, yo, vale, sí, pero sí, una reivindicación sí. justa. O sea, sí. sí, tío, está el caballero mientras dragón, ha ido a la fiesta del dragón. ¡Se ha ido de rave! ¡Se ha ido de rave! ¡Se ha ido de rave! Nos mm. se ha dejado todo aquí, yo sin armadura. Vale, yo, yo hay una... Yo quiero hacer una pregunta. Eh... Andrómeda Espérate, Jades, espérate un poco no, no me ha pegué todavía, espera no, vale. y es, y Yo quiero saber la orientación sexual de Andrómeda Porque yo lo veo que... Vamos, piérdeme aceite <risas> que el camión de Pegaso He mismo Realmente, o sea que es un, es un joven Amanerado, sentimental o algo ¿Viste o... la serie, Sí ¿Y no te quedaste que se enrolla con un camaleón? ¿La caballera de bronce? <risas> se ¿Sería con Quiráfrica, con el camaleón de Quiráfrica? No ¿Cómo? ¿En pues qué no, momento? No, claro, no hombre Que yo, poco se nota que no sigue que la, la serie promedas, se liado, ¿Cómo que se ha liado con un camaleón? ¡No me digas! <risa> a ver, Vosotros sí. lo veis desde Pero fuera bueno, Yo desde dentro vale. no entero ni un pijo yo saber, Seguro que el robo le da vuelta ¿Qué, qué persona es tan tan Perdedor Para decir, yo voy, a, voy a hacerme un caballero zodíaco Me pido el camaleón ¿Quién se lo coge? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de persona elige camaleón como...? <risa> Uno estrábico desde luego <risa> Leticia Sabater Yo me veo como una tortuga no. Soy un camaleón con mucha marcha Bueno, Seiya eh, Ha llegado ya el momento crítico ¿Quiere dedicar alguna colleja? Eh, sí, quiero dedicar esta colleja A mi amigo José ¿A tu amigo José? <risa> eh, ¿Por qué quiere dársela a José? porque no tiene más no. familiares que ya me... <risa> es, es que si ya me parte en el cuello y me cojo la baja <risa> le vas a pegar con todos los meteoros bueno ella pues muchas gracias por la llamada pero eh, si puedes hora, poder, gracias ¿no? si Como está con eco mira eh, me gusta, me hoy directamente voy a voy a delegar a va a ser un buen amigo del programa que ha venido aquí en este preciso momento en el que le va a dar la colleja. Fran, okay. procede. Señor Fran del los superestrella de la televisión, reconocido en el mundo entero. Leo, hombre, ¿Qué está está aquí. No Pero con efecto eco. <risa> Tienes ver, que... La Como aquí. la acústica aquí está pensada para no producir efecto eco, puedes dar mucha, empezar de fuerte y poco a poco, <risa> sí. así, plaf, plaf, Y, pla, se, pla, y pla. se va castando en, en la manera. ¿Así, así? Sí, sí, sí, así. Bueno, Lo está haciendo bien. Muchas gracias, señor oyente. Vale. Hasta luego. Te dejo de vale. Y por cierto, cómprate una armadura nueva Que vaya mierda tienes que ser rompe cada dos por tres Bueno, Fran, procede Procede la colleja Rosa, acércale el, el micro que se escuche bien por la acústica Y... <risa> ¡Ay! Muy bien dada eco, eco, eco, Así que, Agustín Muy bien muy bien ejecutada La mejor. coplilla Bueno, la coplilla la estamos escuchando de fondo hace un rato es un homenaje de Marea a Kiko Veneno mm, Guay Y nada más y nada menos que en un Mercedes blanco Así que ahí va la coplilla Métela detrás y siempre va mirando al suelo. Qué pena de muchacho en la gente en los bares cuando juegan a las marcas. y hay un secreto ni ruinas ni cenizas ni papel que lleva el viento Ponme, ponme esa cinta otra vez Pónmela hasta que se arranquen Los cachitos de hierro y de crón Cuando juega nada Llega el momento de ser lo que hicisteis la última semana Aunque conociendo a la gente que estamos en el estudio Seguro que nada interesante O nada productivo Aparte, Mager, aparte de eso Mager te la está jugando <risa> No, ahora no <risa> He hecho un sonido con la boca Ha hecho una insinuación que cualquier fan de Laura Chanante o de Calico Electrónico sabe a qué se refiere <risa> Oliver Benji, los, los magos, magos del balón Oliver Benji, furba su pasión Eran 1, 2 y 3 los, los famosos, famosos mosqueteros. mosqueteros Eso A ver, José, tú que has hecho esta semana estas dos semanas Que hemos tenido mucho tiempo para fricadas Masturbarme <risa> <risa> <risa> Dos semanas a dos manos Estamos todos aquí tapando y ya llega la suerte Así, ah, a bote pronto, tú eres un suicida, tú no tienes precio por la vida. Eso lo más obvio. Si es que, macho, si es que Vale, pero espérate. ¡Oh! ¡Dios! ¿Y esto eh... por lo de mi casa? ¿Por qué? Pues eh, me perdí. Eh, trapos sucios, eso hay que contarlo aquí. Trapo sucio aquí encima sobre la mesa. Hay que sacárselo. Agustín. La próxima vez puedes chuparte el puño como Don Ramos. El nudillo. Me hace gracia. <risa> Esto sí, cuando te dé a ti. un Vale. vale ¿Puedo provocarla ya? ¿Eta? No, no, no, que no he dicho nada. Bueno. Pero abajo ver, José, si sabemos que en ser lo que hicisteis hay dos cosas que no valen. Eso y jugar wow Porque cuenta, eso no cuenta. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Lo, cuenta eso, eso no cuenta. Eso de continuo. Y últimamente yo diría añadiría también jugar a, a Obiblium barra Skyrim Porque también sí. es lo mismo, eso se pierde en semana y tal Y el Monster Hunter <risa> Sí, o ahora podríamos añadir Diablo 3 José se ha metido en lo que se viene llamando rescate informático así ¿Ah, ¿Eso en qué consiste? <risa> en que se le ha roto el ordenador <risa> Bueno, técnicamente se lo han roto, pero en fin ¿Te va lento el busca camina? No va el bus camina Es que tienes que poner los drivers para la aceleración, para la aceleración 3D Para que vaya bien, o sea, lo diré aquí en la última Y el anti-aliasin, su... bájase Lo que si no va lento Entonces, aparte de eso, ¿algo que reseñar? Si quieres te lo explico <risa> No, gracias, me hago una idea Me hago una idea Eso ahora después lo busco en internet, en la Wikipedia Sí, eh, bueno Vale, Ángel ¿Tú ha dedicado de la semana? ¿A maté a elefantes? <risa> Pues sí, está por ahí, he estado, hombre, es que ya, ¿sabéis que mis tiros no son muy buenos y bueno. Sí, la última la últimamente pasa algo muy malo. Y bueno, he estado practicando. O sea, ahí en el campo de tiro ahí, como tengo yo muchos terrenos por ahí. Fui. Así, así practicando tiro. Sí. Vaya mierda, semanas pasado tú, perdona que diga, pero Pero chacho, si estoy cazando bichos por sí. la Vega, tío. Me parece muy mal. O sea. Y robando a Abba Claro tío, ahora que en la época pues... no, pisa el no pisa el banca Más que tú Espero que tú hagas hecho alguna fricada Porque yo, de momento van dos de dos nula <risa> He intentado hacerla Pero el driver San Andreas no quiere Rular de mi ordenador ¿El driver? O sea, no, no, se la, se da San Francisco Digo, sí. sí. se me ha cruzado ahí sí, a mí también, Pero a que molaría sí. Sí. Por cierto, ¿sabéis que acabo de ver Por ahí un mod que se han hecho de Un, un mod de Liberty Del GTA 4 Y es R2D2 Destruyendo, o sea, matando todo a su paso Se han cambiado a Nico Bellis por R2D2 Si sí. sí, es grandísimo Es un mod para el ordenador Así que Ha intentado instalar un juego y no has podido Pues sí, más ha solucionó mucho porque tenía muchas ganas de jugar al driver Vaya mierda la semana toda, <risa> tú también eh, Rosa, tú no me puedes decepcionar Tú siempre que juegas esos juegos la última vez <risa> las series que están, las novedades ¿Qué has oh. hecho esta semana? He estado estudiando para un examen que voy a suspender <risa> ¡Dios, por favor! ¡Qué vergüenza de desprieta! Te, Rosa, <risa> que te merece que salga y que te collejees ¿eh? Será su primera vez no. Sí, sí, será su primera no, vez Dicen no, que la no, primera no. duele Quiero mantener a mi cuello virgen Además, esta, si la grabamos la, O sea, decir si te la pegamos la podemos guardar para la En High Definition, en ¿eh? 1080p De Cágate Lorito Así que rosada te lo estás jugando No Ya no hablo No, no, no, no A José nunca le ha funcionado eso, de, eso del ya no hablo a José nunca le ha funcionado, te lo digo De entrada no es buena técnica Pero creo que Ángel sí <risa> El último probado dijo ¿ya no hablo? No, y aún, así, y aún así las pilla. ¿Hace dos semanas? No, hace tres. Vale. Eh, Agustín, no me decepcione. Dime que tú sí has hecho algo interesante. Eh, además de tragarme temporada y media de Juego de Tronos... ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! Yo, sí. qué chulo, ahí muere hasta el apuntado. Oh, qué manera, si sí, creo que mataron hasta los cámaras después de rodaje. Sí, eh, es como, o sea, los, los créditos que hay al final no es la gente que sale, es la gente que ha muerto, <risa> la gente que ha muerto, impresión transversal. Es como tuve Walker Texas Ranger y los créditos de Walker no son la gente, es la gente a la que Chun Norris la ha pegado ese día. Sí, además la gente, yo tengo sí. que decir que Guerra de Tronos para que no la hayáis visto, es un eso, juego de Tronos. Un, eh, porno, es una... es un porno, es con muerte, ya está. Sí, es un porno en el que entremedio pasan cosas, pero Además a, Al final se casan. De todos los colores, es que los tienen de todos los colores, de sexos, o sea, no... Y además allí compré un juego de última generación de los míos eso de... A ver, sorprende, ¿no? El Halo 1 Vale, el combate vuelve <risa> El Halo, pero la versión chula esto de que... Es tu huevo De que... <risa> el aniversario El, el aniversario el... Que es un punto que le da al otro botón Y vuelve al Halo primero Ahí sí. las texturas, las paredes planas Los tíos ahí que Va cambiando entre las dos versiones eh, sí. pa, pa, A mí me mola mucho el Halo 1 A mí también mm, Me lo pasé y me quedé guau, wow, mola Guau wow. mm -hmm. Y dijiste guau wow? <risa> Guau <Sí, no, wow. risa> Eh, es sí, eh, eh, eh, <risa> eh, que macho no me llegó tanto, pero tuve entretenido, esa es la palabra. Yupi. Empecé a lo jugaste. Sí, empecé y lo jugué. O sea es que no sé, en, en, en equipo no sé, yo, o sea, yo me lo pasaba tanto en equipos como en PC y no sé, en equipo no la daba más. Está mm. ah, vale, yo sí de PC. No sé, no sé por qué, porque en realidad son son iguales, ¿eh? pero no sé. Pero lo que sí me decepcionó es, es que el maestro llegó no cayó un cubo de esponja o algo así en especial que hiciera. Lo que sí me decepcionó es que en eh... yo recuerdo el anuncio de la tele que salía en Navidades ¿eh? y salía que le disparaba un pastel y se llenaba la, <risa> la pantalla llena de tarta, de cake, y salía el pastel es una mentira Si yo, el porta lo dice Que el pastel es una mentira Yo siempre he buscado el pastel Por todos sitio Y no he conseguido En ningún lado Ningún lado Yo decisión. creo que me pase el juego Solo por encontrar el pastel Y pegarle un tiro Tú estás enfermo, tío Definitivamente y de Mi madre me deja Y después de 31 programas ¿Te das cuenta? Mal vamos Bueno Yo por mi parte Tengo que decir Que yo he estado Siguiendo la La última entrega Bueno Aparte de haber visto El final de House House ha terminado no lo he visto, no lo he visto. Del todo, del todo, sí, del todo. Sí, hiciste un spoiler, por cierto, sí, tío, que incluso yo que no he visto ningún capítulo lo pillé. No, a ver, es que os explico. el ¡No, el, spoiler! No, el, pilo no spoiler. el piloto de House se llama Everybody Lies, todo el mundo miente. Pues el episodio final se llama Everybody Dice, todo el mundo muere. Ah, y ahí queda eso. Es decir, estamos muertos como en Perdidos. Eh, no, no, es como Los Serranos Es <ríe> un sueño como en Los Serranos lo no, Toma eh, spoiler, House, spoiler sí, House en realidad es Antonio Resine <ríe> Concentrada House es Antonio Resine Ahí queda eso Y bueno, aparte de haber visto el final de House Y el último episodio que los tiene un poco ahí atrasado Para ponerme al día He estado viendo la última entrega de las aventuras de Ethan Hunt Porque para que no sepa Es Misión Imposible <ríe> He estado viendo Misión Imposible 4, Protocolo Fantasma Pelis que recomiendo porque al fin y al cabo sigue con toda la, la historia que había puesto esta franquicia Basada en la serie de televisión de los 60 Y tenemos pues todo lo de una peli de Misión Imposible Mucha acción, gadget de tecnología de KKT Las típicas máscaras que son marca, marca registrada de la casa Aunque sale muy muy muy poco Hacen mucha coña referencia a las máscaras Pero hay muy muy poco de las máscaras a lo que vamos, ¿hay sexo? Eh, no Eso sí, bueno, Con pues entonces ¿cuándo, entonces, ¿cuándo vamos a pasarlo el Harlow? Eh? <risa> <risa> pues en reslocar, me voy a tu casa. <risa> Así que sigue la estela de las películas anteriores, la de John Bull, la de Brian de Palma y todo, y la de J.J. Abner. O sea, sigue la misma estela. Muy interesante. o sea decir, no vais a encontrar ni más ni menos que Misión Imposible. una nueva peli espectacular. Va a sacar alguna vez la caza explosiva. A ver, es que lo del eh, lo del mensaje se destruirá en 5 segundos es una, re, una reminiscencia de la serie de los 60. era eh, Dentro de todos los episodios pasaba la presentación, buenos días señor, tal, presentaba misión, es decir, este mensaje, y luego la frase, la de, si queda al descubierto, la agencia negará cualquier tipo de existencia y este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. ¿Pero eso no lo dio inspector Gachet? Lo copiaron de Misión Imposible, o sea, el, el inspector Gachet lo copió de Misión Imposible. Se me ha roto un mito. Sí. Así declaró Pues eso, un pelín muy recomendable Y casi casi nos vamos a yendo que... No, yo no me voy de aquí hasta que José se indigne por algo José Tu llamamiento al mundo Que te veo muy callado Eso, eso es que que un cabrío por dentro algo te reco te reconcome Ese resquemo Sácalo, o, sácalo O las patatolas de la Dama de Baza le han gustado mucho Sí, de de está ahí, te han las pataturas José, sácalo todo Sácalo fuera El <risa> Kiki Tu indignación Tus cabreo Deja la patata Mira que te las quito, eh ¿El quién? Las patatas Ah, están ahí Saca Lúcete ¿Quieres Muestra que la tu... saque aquí? <risa> que no Encima de la mesa A pues que la tiene más grande, más gorda y con pelo José, vas a hacer un llamamiento mientras que collejeo a Mague ¿Llamamiento? Hablaba ser... de la barriga <risa> Eso va a voy? ser épico A ver Es que no sé de lo que me estáis hablando, eh <risa> A ti no hay nada que te cabree Agustín. La canción de Eurovisión, pero bueno. Pues indinate. Exacto de Eurovisión. ¿sí? A ver. Pues quédate conmigo, es tu de 6. <risa> no, no, no, no, José, José, no, no puede ser. Venga, que tengo ganas de ver el fútbol, que está jugando el Barça. Acabándose el programa ya. Que sí, no empieza hasta las 10. Empieza no? las 10, ¿cierto? Sí. Pues tengo que ver la previa. Pues tienes que cabrearte. ¿Qué tengo tienes prisa? Tienes tiempo Estoy cabreado ¿te? que no estoy viendo el fútbol. Pues venga, ¿6 de qué? Pues eso, oh, seis de quédate conmigo. Se, seis, quédate conmigo Ya está Seis, quédate conmigo A quédate, ver, te lo digo en portugués digo. <risa> Quédate conmigo, pues de seis <risa> José, me estás decepcionando Ya, ya lo sé Esto no puede ser, o sea Ya, ya lo sé Te ponemos aquí el ambiente épico La música Qué épico Mira, escucha Tú escucha esto No te dan ganas De gritar a los cuatro vientos Mira que me indigno yo, eh indignate Indígnate Vosotros no os ha pasado que estáis escuchando la radio Y ese locutor no está en, no está poniéndose su, la carne en el asado Es que mm. no tengo carne Ya ¿tá, está, tenéis menos chicha que la bicicleta tán, pegano, yo, pegano. O sea, tú no sabes, ese, ese locutor de radio que te que te, cabrea, te indigna Porque no dice nada, porque no lo entiende Y llega de momento y se pone a hablar en portugués Y ofende a toda la nación no, La verdad es que yo no te preocupo, que sus mujeres tengan pelo <risa> eh, eh, eh, eh, eh. Un chiste, un chiste, un chiste ¿Qué? Una guisa con bigote ¿Una, Una portuguesa ¿Puedes repetirlo? ¿Qué? Una guisa con bigote ¿Una portuguesa? Joder, Ángel, tío Sí, Ángel sí. Sí, eh, pero, pero chupándote el nudillo Como el chavo pero, pero lenta, ¿eh? amor, amor, amor. Poniendo morritos para tu entonces amigos por eso por eso malos locutores de radio que te decepcionan que no cumplen su labor que no hacen sus secciones a padrina a uno a padr locutor de radio pero uno a los buenos a los malos no a los malos no se la padrina y yo me sé de uno que está comiendo tortuguitas de estas de patata Y que hace ruido a los micrófonos. Y no metan la mano en el plato del otro. <risa> no metan la mano en el plato. No, estoy metiendo la mano en ningún sitio aquí, ¿no? Así que colguemos a José. Campaña para colgar a José. Sí, sí, sí, sí. La luz sí. dice que no. Seis a todos los locutores del mundo, menos a José. Defiéndete, ¿eh? Defiéndete. Mm, yo iba a decir que perturbaro porque no puedo decir masturbaros, para ser más si felices. Puede... No lo han cambiado. ¿Lo despedimos ya? Sí, va a ser hora. O eso que está pensando en el fútbol, porque si no ve el principio y pierde el hilo de la historia. Es que yo lo pierdo todo. Yo lo pierdo todo. Bueno, pues entonces queremos felicitar a... al Atleti de Bilbao, campeón de la Copa de Europa 2012. <risa> ¿Ha salido para afuera? Sí. <risa> Vale, colleja por cabrar un culé Venga ay, ay. El segundo que era de toquero Y el tercero de Messi El tercero de Muniain Toma, Pues lo he dicho Que vamos a Volvemos el, el viernes que viene A las 8 de la tarde eh, Por cierto, por cierto o sea, Sabéis mm. que, eh, que mm. se juega hoy el Barcelona, Atlético de Bilbado De ¿no? sí. de Bilbado, de Bilbado. Pues saben que han convocado una con una manifestación de Falange a la misma hora por el mismo sitio. Lo sé, lo sé, o esa gente es que eh. se aburre son son attention warriors, o sea, están, qu quieren llamar la atención. Y como no tienen twenty ni, pues, ni tienen un fotolop para hacerse fotos chulas, pues hacen manifestaciones Resurna, <risa> no hacen, claro. también ha sido una noticia esto de verdad. O sea que han puesto un altavoz, o sea, tanto altavoz y tan potente en el estadio, o sea, que puede ser incluso pe peligroso para la salud de los ¿De los ahuyentes? De los es claro Para que no suene... A ver, son o... hinchas de fútbol ¿Qué? No son importantes, son prescindibles O sea, si sabemos que en un apocalipsis zombie son los primeros en caer True lo que es algo <risa> Vale, no digo nada más ¿Pero quien se gasta 100 euros o 100 y pica en una entrada de fútbol ¿Podiendo comprarse diablo? <risa> Y es que no uno, sino dos. ¡Dos! <risa> ¡Dos! Do. Do. ¡Dos copias! Y no vamos a Doritos, para mientras instala. <risa> sí. Ey, ¿Y, hacer... eso que, y eso que lo han subido de precio a los Doritos, ¿no? ¿Han bajado, ¿Han bajado el precio ya o no? O no, eso, o, sí. o seis o siete huertas que la soles. <risa> ¡Hala! <risa> Dí que sí. Eso es colleja. Sí. O sea, eso es <risa> A este ritmo no despido yo el programa, ¿eh? Eso es colleja, sí. Nos vamos a hasta las diez de la noche, hasta que empiece el partido aquí dando colleja. <risa> <Sí>. ¡No! <risa> no <risa> ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Qué collejón. Pues ha dicho, volveremos el viernes que viene aquí a la guarida androide a las 8 de la tarde en Radio Cuya en el 107.8 de la FM. Estuvieron bueno, José no se me hace pena despedir No se ha... no se la gana. José no estuvo. Y ha estado o oh, como si no estuviera. También estuvo Rosa. Hola. Venga, adiós. No, me toca adiós, no hola. <ríe> adiós. El hola era antes. Adiós. Tranquila que te vas capaz si la colleja. Tranquila, puedes respirar, ya descansa A no ser que diga una burrada y todavía te la puedes ganar Pero te has escapado Dila, dila, dila, dila. Eh, También tuvimos a Ángel Sí, bueno, yo este programa ya he hablado por todo el año ya, ya no sé, <risa> yo no sé Y por si... el que viene Y por el que viene Yo por si se pues, me Pero me si refiero. en diciembre se acaba todo ¿Sí? Que no, ah, bueno. que han encontrado otro ah, calendario ¿sí? que desmienta el primero No, que no. nos renuevan pero... <risa> <risa> Que han renovado Han encontrado el pack de expansión del otro calendario vale, vale, vale, Qué enfermo Vale, y Mager, que estuvo aquí Estuve Estuvo aquí, no se despide Nuestro técnico de sonido que fue Agustín Solo me ha faltado Rosa Rosa, di alguna burra Dela, dela, dela Cuenta un chiste Venga, cuéntalo, cuéntalo Era el marranillo bueno. <risa> Lleva A <risa> chile <y> el marranillo <risa> Vale Cuenta, cuenta yes. Seguro que cuento yo uno peor ahora. No. Fijo, fijo, fijo, no como eh, que no? no fijo, conociéndolo sí. Que no lo va a contar. Puesto no un hijo un padre y dice el hijo papá tiene un pero la boca y dice el "Padre, pues no sé de qué coño será." Vale, si sí, te la has buscado, lo siento. ¿no? La primera coleja. Tu primera vez, corre, disfruta estos segundos de virginidad, coleja, disfruta, disfruta, disfruta. Tu primera coleja. Flojo que si no mujer. <risa> Flojo que si no qué? Que es una mujer. Una mujer. Vale. ¡Oh, qué bonito! Oh, ¡Qué bonito! Oh, ¡Bravo! Oh. Sí, sí eh, esta, sana, sana, el Pero el gargajo Vale, también quiero mandar sí, aquí eh. un saludo A dos amigos que han venido, Fran y Gonzalo Son fan del programa y se han venido a dar una vuelta a Pasaré un buen rato ¿Mm? Entonces ¿Buen yo rato? para despedir, dejo la pregunta en el aire ¿Por qué el César siempre iba en, en sandalias? Yo lo sé ¿Por qué? Pero te voy a decir una cosa <risa> Dilo, ¿por qué? ¿Por qué? porque el césar bueno, siempre bueno programa callar. me lo bien. reservo respuesta porque era julio a la calle ya a la calle. y sin corteza a la hasta luego pues